buen día para todos. ¿Cómo es esto de, de compartir y tener acá la posibilidad en una pantalla grande de Viedma de proyectar, ¿no? que no es tan común, digamos que uh -huh. se haya hecho el hueco? Uh -huh. sí, es, es difícil a veces lograr el espacio, uno hace el proyecto, la sí. película, y lograr el espacio de proyección no es tan sencillo. Sí, es, es verdad, es una de las, de las últimas patas de de lo que significa toda una producción audiovisual. Lo que pasa es que acá tenemos la suerte de tener, eh, la verdad, unos amigos como eh, Adrián Tubio y la hija que están manejando Cine Gama, uh -huh. que no solo con esta película, sino que siempre, que, que, por lo menos yo señor, espacio, reconozco ver, que sí. es un espacio abierto a la comunidad y que creo que eso es algo para destacar porque no es habitual, no se da por lo general Eh, que una sala tan importante de, un, de una ciudad esté con puertas abiertas a los pequeños productores y a las pequeñas realizaciones que, que la misma gente del lugar puede llegar a realizar uh -huh. así que eso es una, algo inusual una suerte y un agradecimiento muy grande a a, a, esa, a ese acto y a, esa, a ese gesto de colaboración que siempre tiene la sala para, para con todos y en este caso en particular para la película Polvareda de un trovero ¿no? ¿Habías escuchado en algún momento a Saúl Guanchul? ¿Directo o indirectamente? ¿En alguna sí, radio? ¿O sí. tal... ¿Cómo llegaste a él? Eh, hace muchos años, no me acuerdo, pero en 2006, 2007, estuvimos eh, hay un profesor en la Universidad de La Plata que se llama Pepe Gramático, así, dijo, eh, que estábamos por hacer un trabajo de extensión universitaria a través de la Universidad Nacional de La Plata, y uno de los temas para investigar era la, lo de los payadores entonces en ese momento eh, comienzo un, una investigación me acerco a Ángel Azaroff y mira. comienza la, una investigación de, del mundo y el universo de, de los payadores que no tenía absolutamente ni ideas salvo algunas que otras referencias lejanas ¿no? y ahí es donde lo me dan con él y conozco a él, su obra y su mirada y el proyecto luego, ese proyecto caducó rápido, no, no, no pudo continuar, me quedé con el primer inicio de la investigación y el contacto primario, digamos, y después durmió hasta el anteaño pasado, que estando en el IUPA, eh, se lo presento, digamos, se presenta el proyecto eh, en primera instancia al director de la carrera de Cine y Medios, Lisandro Martínez, que también venía trabajando en la idea de poder viabilizar proyectos producciones con estudiantes y docentes, utilizando los recursos materiales de la universidad. Eh, justo la universidad estaba abriendo la carrera de música popular, yeah. entonces se dieron como una, una serie de coordenadas que hace que el eh, eh, rectorado dicen eh, la hacemos. Y a partir de ahí retomo el contacto a través de de gente allegada a Saúl, Sergio Herrera, que son generalmente comunicadores radiales. Eh, Sergio Herrera, azaroz como acá en Viedma, sí. son personas que tienen por lo menos 25 años de radio, y en esos 25 años hacen dire, dire, en, por radios AM. sí. Y eh, direccionan con eh, la, la, la, la audiencia deero de, de, de, de, de, ¿no? de, de, exactamente del mundo eh, campero ¿no? Eh, no de los dueños de los campos, no. sino justamente de los peones puesteros y trabajadores de los campos. Sí. Eh, generalmente tienen mucha audiencia no solo local porque son am llegan a, a, a muchas ciudades y inclusive línea sur, etcétera y bueno, entonces a través de ellos también se reconstruye este trabajo ¿no? porque la radio la función social de la radio eh, en ese ámbito y en estas cosas cumple un rol muy definido muy concreto ¿no? o sea y, que en parte de esta película vemos un poquito el rol ese poquito, que juega sí, un poquito, claro, sí, claro. Eso, no es el central es no, una, como una eh, una, este, un, un, un, un para, una historia mía paralela digamos, pero es, es creo que se deja Eh, claro que es un soporte la comunicación radial para toda la actividad campera eh, en estas radio AM ¿no? que el 18 radio eh, AM del 18 Roca eh. Eh, el 15 de Radio Viedma Radio Luján de Balcheta Radio Nacional de Bariloche y eh, y bueno y hay tantas eh, tantas radios sobre todo como antes eran las radios nacionales fundamentalmente pero generalmente la característica de la M particulariza y entonces tienen un apoyo ahí muy una, una cadena de comunicación eh, como aceitada, digamos, ¿no? ¿Y qué juriste? ¿Qué encontraste ahí en Saúl Buenchure? Fue más de lo que esperaba, digo, porque me está contando por un lado el mundo payador lo agarrás porque empezás a trabajar una investigación a partir de allá de 2006. De una propuesta, de una sí, propuesta ajena. Sí, sí, de la Universidad sí. de La Plata, sí. Yo, de lo que poco que he leído, sé que esto del payador, del trovador, eh, va por toda América. Es como un fenómeno así. Y de, eso está en medio, es de es, es, es, es, el jugular, sí, es. Mira, Exacto, de los jugulares. Mirá, es de El payador es algo muy importante que, eh, por ejemplo, está hecho para las personas que no saben leer y escribir. Por eso tiene una cantidad de serie de técnicas para poder recordar la palabra ah, porque si vos no sabes escribir o leer es complejo se complica la cuestión de retener un determinado tipo de memoria en verso etcétera entonces eh, la, la, la payada tiene una métrica tiene una buena una cantidad de cuestiones de, de, de eh, técnicas de octasílagos décima uh -huh. etcétera que todavía no conozco en profundidad porque es muy complejo en donde van improvisando, porque es el arte del imprevisto, entonces es como una improvisación, como los pibadores en el rap. Te iba a preguntar después si había conexión bien, con y eso. Y obviamente, ¿no? Obviamente, y con todas las diferencias eh, técnicas y formales, bien. pero el espíritu y como es el mismo, ¿no? Eh, en este caso, se, se agrega este detalle, que es para personas, por lo general, que viene de tan antaño que no... Que, que, que pensado fundamentalmente las personas no saben leer y escribir para que puedan retener algunos fragmentos de, de, de, de pasajes de, de, de, de, este, de, de los versos ¿no? que, y de los relatos que se hacen son, son, son relatos, relatos camperos este y en particular a mí lo que me llamó la atención es como que hay una búsqueda de des colonizarnos digamos no por lo menos yo tengo una veces yo parto de la hipótesis que estamos colonizados siempre entonces entonces en el arte popular eh, encuentro at tipo de, de, de, de, de, de, de o cuestiones que también tienen, como no hay no nos hablamos casi nadie de las colonizaización uh -huh. hablo co no solo fundamentalmente cultural ¿no? sí, sí, sí, sí. y en la payada o en el arte del payador en el arte, que es un, que generalmente la, la mayoría es un, es un arte libertario es, es, es donde se estimula el pensamiento libre y crítico eh, y con un estilo muy propio donde se relatan historias camperas de muy personales y particulares de un mundo que todavía no fue tan colonizado como tal vez si sí, las demás expresiones artísticas en general o, o las actividades y prácticas culturales cotidianas. Uh -huh. eh, entonces, eh, eh, en, en lo que va al, al artista en particular, veo eso. Más estando en una universidad de arte, digamos, que, que está todo más que bien, porque es algo impresionante lo que sucede en el IUPAC, que es una universidad pública, gratuita, donde hay acceso a becas, etc. Pero eh, recién ahora se incorpora música popular, y la música popular, lo que yo veo después de, ese, de sacarle ese velo, lo que más me engancha a mí es esa, ese, ese encuentro con lo más genuino de, de, en cuanto a cuestiones de identidad propia, ¿sí? En manera de relatar, en manera de construir los versos, etc. Eh, una cantidad de cuestiones formales, y no solo formales, sino... Eh, de, de comprensión de mirada propia eh, de mirada propia, eh, entonces eso sí me me, me llamó mucho sí, la me atención me movilizó, y me movilizado como en, eh, rescatar esos pequeños aspectos. esto no, no significa que lo ah, está tan ajeno y totalmente descolonó, no, porque viste so, estamos atravesados por dos años más de dos mil años de cultura, estamos atravesados sí. por miles de cuestiones. Pero, eh, nada, como que hace un tiempo que vengo tratando de, de esa mirada, de tratar de deconstruir la, la, la, la colonización. ¿Cómo hiciste la...? Porque me imagino que el desafío siempre es después tratar de resumir todo esto que se va disparando en esta película, que se va a estar proyectando jueves y viernes, le estamos sí. contando que yo, estamos acá con Néstor Ulleri, porque esta película la van a poder ver acá, en el Cine Gama. Es una película documental, centrada en Saúl Buenchul, pero un poco manteniendo el espíritu, ¿no? ¿Es algo así o cómo después ¿Es netamente...? Eh, sí, eh, como que siempre, como que también se puede decir que... Bueno, en, en principio conectamos con Saúl porque Saúl es... Es un representante de la, del arte del payador en particular y de la cultura popular, diría. Y entonces como es un representante que no es elegido ni por las multinacionales, ni por estrategia de marketing, ni, ni por modas, ni por nada de todo eso, sino algo muy particular que es el pueblo mismo que se apropia de él. De una manera, a lo largo del tiempo, ¿sí? estamos hablando de trabajo de más de 40 años, ¿no? Tiene un disco por ejemplo, grabados. ¿51 discos? Sí. Entonces, eh, Ay, y eh, partiendo desde los 17 años, eh, analfabeto, digamos, no sabe leer y escribir, puestero de campo, a, a los 9 años es prestado para trabajar de mensualito en un en un campo ajeno. <risa> ¿Mensualito qué es? Mensual, un, el mensual, el mensual, el, el peón mensual, el peón mensual, el mensualito porque chiquitito, de los nueve años. <risa> uno un peóncito, un peón, un peón de campo a los nueve años. Y se encarga ahí de alguien que le va diciendo ¿Anda haciendo aquel? ¿A qué en ah, el sí, campo? a la, laburar, va la, la, la, a la, andar a laburar al campo. Y a los nueve años, entonces, lo, eh, se, se, se, se, se, además la palabra prestarse usa, Dice, como que te presto Mirá. a tal tarea, a tal campo, a los niños se lo prestaban, para que hagan tareas de campo y trabajar así, entonces no, bueno, no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, etcétera este, entonces como que, no viene desde ahí y a los 17 años recién por mérito propio con las letras de los diarios, cuenta él que aprende a leer y escribir y luego pasa a un tipo le da una, un mi menor que creo que es la nota que hacen que la nota que rige fundamentalmente las milongas o la payada un par de notas, en un una guitarra que le regalaron ahí, que... y, y así, igual con el bandoneón, y empezó a, a estudiar, empezó a aprender a leer, empezó a leer mucho, ya de grande, y llega un momento en donde tomaban la decisión de, de, de dejar de ser puestero de, y salir a bolichear, como dice él, con la guitarra, con los pocos que sabía tocar la guitarra y con los versos que ya se animaba a improvisar o o, o, o, o que se había aprendido de alguna a, milonga escuchada no, anual. no, porque la, la, la historia parte de ahí el, el, el, el, imagínate los mensuales eh, el trabajo de, de peón de campo sí. a veces que están eh, los puesteros sí. eh, meses sin poder dialogar con otras personas el, el único contacto por lo general, ahí está la importancia de la radio es la voz humana de la, la radio la radio AM es Generalmente las radio que secan las pilas del sol para que... Claro, que se pone a determinador se prenda determinador. No está prendida todo el no día porque, como... No, porque no, el, el, el, el tema de pilas es impresionante. Okay. Eh, entonces, el, el costo, digamos. ¿no? Eh, Todavía las prenden precisamente cuando... O, o, o tienen un programa determinado de, de música que le interesa, de payadores o de milongas o... Y el de mensajes. El de mensajes al poblador. Que es eh, su, su, la, la, la carta, digamos, el, el, el mail que tienen para poder comunicarse con, lo, con, la, con, con familiares, pueblo... Se le avisa a esto. Néstor Ruggeri que lo pedido está en viaje y Esa. lo retirará debajo del sauce. Sí, sí. Ana. A Manuel Espinosa que lo solicitado <ríe> ya está y que cumplió a Ana con lo que le había encomendado. Está eso. Sí. llegó el... pero Juan Caballero que el pasto ya está curado <risa> no, bueno, etcétera, exactamente, es eso, exactamente. Ese, ese. El, hasta el caballo se acabe cerró la tranquera que, ah, que, eh, la tranquera eh, de que dejó la tranquera que por favor que se acabe una cantidad de cuestiones que mejoró sí. su salud que, es, que es la familia rico. ya está en viaje es entonces. extraordinario y ese extraordinario también la importancia que digamos como que cumple un objetivo en sí mismo eh, este, bueno que en la comunicación dice, bueno, a largo plazo a ver si... Eh. No es ahí es inmediato es el, el mensaje al poblador el mensaje. bueno eso está muy presente y ahí en esa radio a través de esos programa cuando él era chico escuchaba a los payadores Mirá. y eso le decía que él estaba cuando estaba atravesado por por un especie de, de, de, la, de la, que te atraviesa y te muerde la soledad digamos escuchar esos relatos, escuchar esos payadores a él. Le, le generaba una satisfacción, una alegría una felicidad que aunque sea por un ratito entonces a partir de él él se propone eh, hacer lo mismo decir bueno, si yo logro satisfacer a, a la, la, la, la, la soledad de un puestero solitario eh, ya estará cumplida mi misión entonces este, él sale al ruedo con ese tema y bueno, iba y se incorpora a la vida que llevo, no sé, 40 o 38 años Eh, eh, viajando de acá para allá, porque además tiene una agenda completamente nutrida y nos llaman de misión entre Río, Santa Fe, Córdoba no es solamente la Patagonia sino es eh, Salta es todo el país, desde Mar de Plata Bahía Blanca este tiene una unos seis, un, un, eh, numerosos seguidores, digamos, ¿no? Acá eh, compartimos siempre un programa que se llama Mateando, que se hace Ajá. en Radio de Bolsón y se llama La Negre, que siempre termina iluminando con alguna de las canciones a Hugo Enchul. Ah, me que porque bueno. también tiene esa cosa reflexiones. No, es un pensador profundo, eh tipo eh, genera una mirada muy tiene una conciencia muy amplia, es como una persona muy culta, te diría, una persona extremadamente culta, pero no por por por Por leer, por leer grandes textos, que, que, que sí lo lea además, tiene la práctica de la lectura, pero no solo por eso, sino tipo que nunca fue a la escuela, un tipo que nunca tuvo eh, oportunidad a los recursos, y se tuvo la fortaleza, digamos, de hacerse eh, autodidacta y, y exigente, y tiene una mirada, que ya eso nace con él, porque él tiene el concepto de que el se nace no se hace, este Entonces, este bueno, tiene ese don, el don, el, el, el, el, el payador es muy complejo, tiene que atender como muchas cosas a la vez, además de improvisar, armar en, en, en octosílabos, en, ar, y todo improvisando, y además tocando la, la guitarra. Claro. Eh, como y no gente, perdiendo una idea de un relato que va haciendo, claro, todo junto. Todo junto, y, y, y, y hablando de improvisaciones, ¿sí? Estamos improvisando, sí, sí. tocando... Y rimando con una métrica que a veces tiene unas estructura bastante, no, no de todo son rígidas, pero hay una estructura a donde someterse, digamos, para los octosílagos y los... Claro entonces las décimas etcétera entonces este que hay una técnica de eh, que realmente nada compleja y después está la luz de, de, del momento mm. el, el imprevisto eh, que viste tal vez a veces estará más También inspirado es claro. no a veces en contrapunto en donde el otro te inspira o, o no eh, etcétera hay muchas coordenadas que hacen que hay hacen... algún desafío contrapunto en la peli Eh, ¿no hay algún desafío de payasadores ahí sí, en la película? Sí, hay, hay, hay, hay una, una payasada, eh, sí, eh, sí. mira, eh, mirá, eh <coughs> Queríamos eh, este poder tener un diálogo, eh, eh, digamos, más eh, relajado, más íntimo con eh, con Saúl, y entonces eh, le dijimos que convoque él a un amigo que nos inspire, amigo payador, y él elige a uno, que es un extraordinario artista, que no solo es actor, es payador, es dibujante, artistas plásticos, es extraordinario de provincia de Buenos Aires, se llama Pablo Solo Díaz. Eh, entonces él lo convoca para ver si para para, para una jornada hay que firmamos en su, su campo para poder crear una puesta en escena en donde nada una puesta en escena muy sencilla muy simple donde el objetivo sea que dos personas puedan tener eh, estar relajadas para que los pensamientos fluyan viste que hay que darle contexto para que los pensamientos fluyan no Porque no es lo mismo uh -huh. en un ámbito que en otro o, no es lo mismo de una manera sí, o sí, de sí. otra entonces nuestro trabajo era eso crear el espacio de, digamos más propicio para que las personas fluyan entonces y había que recrearlo también porque recre fue crear un pedazo de historia porque eso es parte de lo que ocurría y ocurre y si sí, la visita no de vas a visitar y bueno no me acuerdo a qué veníamos con esto ah, laada y termina y, bueno, bueno de, de, una conversión una conversión sí una, una, una, una payada sí sí y después también hay otra un fragmento de payada en, en un festival de payadas en Zapala que filmamos con otro gran payador de la zona que es de Neuquén. Vaya, este momento no me puedo ah, Pero este sí hay, pero no es muy musical tampoco la, tampoco, tampoco queríamos hacerlo muy con musical, es documental, ¿no? O sea, no la, inmensa, la vio sí. Saúl Benchula. Claro, sí. Sí, ¿Y? si gustó, sí. ¿Terminó ¿Te la peli? ¿Qué bien? te dijo? Nada. La eh... primera impresión, en me imagino que termina la primera. Todo muy lindo me no, lo mirá. yo, dice. ¿En serio? ¿Qué <risa> pasó? Pero no, ¿cómo se? <risa> eh, Néstor, desde que se empezó a crear esta película, este proyecto, hasta que se concretó, ¿cuánto tiempo pasó? Eh, y Un año y medio, casi... un año y medio. Un año y medio, un año y medio, un año ocho meses, por ahí. Ajá. Casi dos, ponele. Sí, que, que ahora estamos en la parte de difusión sí, diría desde la desde la presentación del proyecto acá casi como digamos dos años sí. de trabajo sí. y el equipo que, que técnico digamos, uh -huh. que, que estuvo haciendo no. eh, la realización, ¿cuántas personas? Eh, mira, el equipo no gran equipo, el equipo fundamentalmente técnico está conformado por un promedio de 25 años que uh -huh. son los estudiantes de cuarto año de la, del IUP y algunos que recién habían egresado Promedio 24, de 24 a 26, 27 años. Sonidista, camarógrafo, director de fotografía, eh, asistente de producción, etcétera Hicimos un equipo de rodaje de seis, conmigo seis, cinco jugones y yo. <ríe> no, no, nos fuimos a, la, a hacer el equipo de rodaje. Después en postproducción se suman dos más, tres más, digamos, un uh -huh. Coeditor, un eh, color, colorista, y postproducción de sonido, y un artista de, de diseño gráfico. Eh, eso la parte, digamos, de postproducción. Y el rodaje, eh, seis, seis. ¿Por dónde anduvieron rodando? En eh, estuvimos Por, bueno, en varias fiestas Tipo desde Rionero Estuvimos en Cholechuel, en Balcheta En, eh, en La meseta de Sumuncura eh, Que accedimos por eh, Ay, no me puedo correr en el lugar este de Donde está la escuela cerca de sí. eh, Accedimos por Chipauquil Estuvimos en Chipauquil con una familia en Chipauquil Y de ahí subimos a la meseta hasta lo de Don Teófilo Paso, un poblador histórico que vive ahí, este, ahí arriba, en la meseta, cerca ahí del, del Cerro Corona, que es la parte. Después estuvimos en Andacoyo, en la cordillera, estuvimos en Neuquén, estuvimos en Zapala, estuvimos en Andacoyo, Zapala y otro pueblo más de Neuquén que era cerca de, no me acuerdo bien como dos o tres lugares ¿Vos para la payada no andaría? ¿Para improvisar? Haría varios juegos Daría la guitarra Ritmo con el silencio Quedó eh ¿Qué dos ganas y material para una continuidad? ¿Acá está cerrado un capítulo? No, yo creo, que sí, yo creo que cierra un capítulo. Para mí, ¿no? por lo menos personal, si sí, sí. hay muchos filmados, se puede hacer hasta otra película diferente. Claro. Pero... Pero para mí, en lo personal, con esto sí estuvo, es un... A mí me gusta eso, me, pues fíjate, ella me preguntaba cuánto tiempo estuvimos y más o menos estás dos años con la historia, uh -huh. ¿viste? Entonces vos te metes, cada dos años te metés en un, te vas metiendo en un universo, en un mundo, en vínculos, en ta-ta-ta-ta-ta, que puede ser dos, puede ser tres, uh -huh. a veces son cinco años. Y, pero cuando lo concluís es como que por lo menos yo tengo una, una, una práctica de, de saber cerrar el, el, el objetivo digamos ¿no? de, claro. de, de, y, y lo, lo, lo interesante es que siguen los vínculos a nivel amigos o sea, claro. eh, los lo, lo niveles afectivos y ganar nuevas amistades desde eso sí pero no en la continuidad de, digamos de trabajo que, que tenés que hacer eh, para con las personas que estás llevando adelante... Este de alguna labor. manera, sos como un alquimista de la vida, el director de cine, el realizador, como que va viviendo distintas vidas en esto que decís, ¿no? el proceso de dos años, sí. y de alguna manera vivís una vida sí. corta, sí. no de dos años, sí. pero muy intensa, sí. y después cerrás y salís a vivir otra vida, sí. como que vas mutando sí. vos mismo dentro sí. de tuyo y con todo lo que... Y bueno, eso es justamente lo más nutritivo para mí del trabajo. O sea, creo que eso es... yo lo Estoy dando, estoy dando clase ahí también en el IUP, estoy haciendo experiencia como no, profesor de bueno, no. chicos. Y esto es lo que... Porque todos buscan el éxito de la película, que va bien, o que o que va no bueno, más vale, que vos querés, obviamente, querés que guste, que, que hacer, va bien, sí, sí, no. compartirla, que se entienda la historia, que pueda haber plasmado lo que vos querías plasmar, etcétera Pero no es el éxito, por lo menos yo no creo en el éxito, tampoco creo en el fracaso, entonces... Creo en el camino digamos, entonces y el camino es ese eh, el camino no es que a veces haces algo que te sale bien muchas otras veces haces algo que te realmente te avergüenza de haberlo hecho eh, y eso pasa y está bien y con ambas capaz que con ambas tanta la que te avergüenza de haberlo hecho esto y sé yo la puta madre qué pedazo de, bueno, mm. bueno eh, pero también deja aprendizajes y bueno y lo que sale bien es gustoso y que logra conamba obviamente más pero eso no logra ser el éxito, el otro no yo, no logra hacer el fracaso, pero lo que sí se logra es el, el, el, el camino transcurrido donde los aprendizajes en ambas experiencias fueron seguramente importantes. Cuando vos te comprometes con el laburo, eh, más allá de que la peli pueda salir bien, mal, pues ser un embolo o no, eh, el, el aprendizaje, el contacto y el vínculo que hiciste con esa persona que hace determinada tarea que te introduce, te invita a ese universo, a ese mundo, este, bueno, eso es lo más nutritivo y rico que uno saca, ¿no? Néstor Luiserio nosotros sí. hablando, Polv aérea de un trovero, 9 y 10 de noviembre en el cinegama 22 horas. Sí, está volviendo y pasado. Mañana y para, pasar, para, hacer, para sí, a las 10 de la, noche. 10 con de la noche, con un precio super promocional. Sí, es eh, 20 pesos, 20 pesos. Eh, de colaboración porque bueno, la sala tiene sus costos. Mira, esto también quiero destacar, esto es una, la producción integral es de Liupa, que es una universidad pública. Y, aquel, eh, ahí quiero dos cortes porque sí. lo nombraste varias veces aquel que quiere más información todo entra a IUPA y ahí sí, claro IUPA institucional todo. ahora vienen las inscripciones claro, eh, para nueva carrera es algo que nada como que también es algo para mí inusual digamos que en estos tiempos que corran pueda tener la oportunidad de todavía de sobrevivir una universidad pública con eh, una infraestructura realmente que puede ser envidia de cualquier universidad privada por ejemplo en Cine en particular si vos querés estudiar cine, tenés a veces sí, lo que más hay son universidades privadas, en donde las cuotas son de 10, 15 mil pesos, uh -huh. eh, y la infraestructura no llega ni a la mitad, acá es gratuito, es del estado provincial por ahora, parece que están haciendo tratativas para hacer sí. universidad nacional, este y, y bueno, y además hay eh, posibilidades de beca de... De, de viviendas para los estudiantes eh, tenés donde comparten entre cuatro un departamento y ahora se acaba de abrir hasta un comedor gratuito ah, bueno. que todos los mediodías podés poder comer Después, ¿eh, vos podés ir a comer Bien, pues tenés a acceso a, a un plato de comida diario la mediodía, tenés acceso a posibilidad de acceder a una beca de, de habitación y además estu poder estudiar la carrera que son cinco disciplinas y tener los equipamientos necesarios y todo eso sí y además una infraestructura y, y materiales que obviamente siempre hace falta viste siempre como que. pero la verdad que yo lo veo y lo comparo con otras experiencias que, que conozco en Buenos Aires de escuelas de cine y no deja nada que impidiarles ¿sí? no, bueno, entonces claro. como que es algo inusual es algo que todavía está aprovechémoslo sí. los estudiantes que quieran estudiar arte realmente ahí tienen una ...para que abrí, bueno, ¿no? pero me parece una buena va, oportunidad... ...Fisque Menú, con General Roca... ...y ahí van a tener toda la información... ...para que se pueda dar esto... vas a decir algo de la sala, ¿no? Sí, agradecer... Eh, que, ...la sala de Cinecamás, claro. sí, como al principio que esto que... ...bueno, que teníamos... ...hay unos mucho, costos que... Decimos, ...no, por que eso, no, 20 pero 20 eh, pesos... ...claro, eh, que, que, que bueno, que, que para, para abrir la sala y todo eso... ...así que por favor colaboren con la sala... ...que tanto colabora también con la comunidad... ...como dijimos al principio que me parece que es un espacio maravilloso y que la actitud que tienen quienes coordinan el cine, la familia de Turbio, sí. son extraordinarios y que abren las puertas de ese lugar y, y, y que, que nada bueno. que los cuidemos, que, los, que se cuiden mucho, porque es la única sala de cine donde es la única sala donde se puede entrar ese acto mágico y disfrutar de esa cuestión sí. tan... Eh, y en calidad digital que está buenísimo también. Sí, por supuesto, por supuesto. Reiteramos, mañana y pasado 22 sí. horas Estaca Néstor Ruggeri hablando Nos quedaríamos hablando ratón más Pero bueno, vamos a poner un poco de Saúl Guanchul Para claro, sacar música Y después vendrá buenísimo. el informativo latinoamericano Gracias, Sol, y gracias, y gracias me quedo con esto eh, De esa linda frase Ni éxitos, ni fracasos, sino el camino está buenísimo, sí. me quedo con gracias. eso cero radiante de luz dorada me acuerdo de las juntadas de ovejas, vaca y matrero me acuerdo de compañeros que a las tres de la mañana ya andaban como campana encerrando los caballos y cascoteando los gallos para hacerlos cantar con ganas Y así después de matear Mientras algunos churrasqueaban Los más lerdos embosalaban Los caballos pa' ensillar Y cuando se oía montar Para salir campo afuera Recuerdo que raro no era Escuchar algún mañero Haciendo simbrar los cueros Entre gritos y sotera y en fila como el hurón, sobre la piel de la huella alumbrado por las estrellas, avanzábamos al trotón. Yo no sepa que el patrón, madrugaba con tanta ansia, y era entre sus concordancias, mesmo que una fantasía, el irá a esperar el día a dos leguas de la estancia. Y cuando la madrugada estaba fría y sin ruego, sabíamos prender fuego para esperar la alborada. Y en cuantito decorada, la campaña iba quedando con los plomitos cantando y lucecita del día el capataz repartía uno por uno mandando desde ya que siempre al viento lo teníamos de campana porque la hacienda liviana le sigue sus movimientos por eso el puntero atento Mientras la hacienda balaba, haciendo humo señalaba su rumbo sobre el terreno, y entre todos más o menos inmensa la se formaba. Si armo más de una revuelta, en esos campos de Dios cuando el viento se cambió y el ganado venía de vuelta en inmensa extensión suelta debajo pampas y puntas por más que se tiren en yunta bajo el amplio firmamento pues cualquier cambio de viento puede arruinar una junta pero eso muy raro era que pasara alguna vez por lo general con fe la juntada se asiente y en cuanto la polvadera se empezaba a levantar el puntero entraba a rear y el que lo seguía también y el culatero recién comenzaba a galopear que al medio habían andado, agrandando el griterío, entre polvo y valerío, entraban a ser costado había que ir con cuidado, porque hasta en los propios llanos, llovía más de un orejano, volverse para trashuecharse y contra el suelo pegarse, pa' engañar cualquier paisano y en esas largas arriadas donde se cansan los perros de hacer bulla a los encerros tras la hacienda amontonada si habla de las madrugadas de algún rastro de bagual o del que encontró un de ñandús amarillito mientras el ganado al tranquito iba con rumbo al corral y cuando toda esa hacienda se la lograba encerrar se entraba de sencillar y a guardar recao y riendo y al volver sobre la senda de mis años de campero Mi acuerdo de compañeros que han de vivir todavía Por eso es que alegría siempre en la luz del lucero